Sí, esta es la cuarta edición eh, y última del año eh, Estuve, tenía conocimiento obviamente porque formaba parte del equipo de gobierno eh, que ha tenido un éxito y una convocatoria realmente muy interesante eh, y algo, una, una política también diseñada por todo el equipo de trabajo de la subsecretaría que, que lleva adelante julio eh, José Flores perdón que vamos a seguir fortaleciendo porque en lo personal también Me identifico mucho con, con lo que tiene que ver con la economía popular y todo lo que tiene que ver con eso. Y los artesanos estaban buscando un lugar, una contención por parte del Estado y el Estado municipal hemos eh, facilitó esta organización comunitaria para para poder generar esta esta feria que realmente ha sido un éxito y en el mes de febrero va a tener su continuidad. Muy bien, eh, sabemos que también más allá de que hay artesanos y artesanas que están participando, también se ha convocado a otros vecinos y vecinas como por ejemplo emprendimientos gastronómicos, también músicos, músicas, ¿eso va a continuar también este domingo? Sí, sí, va a haber carros gastronómicos perdón y cerveceros y un espectáculo musical, eh, que es la idea de generar un marco tecnológico, eh, también de alguna manera eh, vinculado a lo cultural, de un espacio de recreativo para la familia, los domingos en un en lugar emblemático de la ciudad que es el predio de la Feria Municipal. Así que nada más que invitados eh, a todos los vecinos y vecinas de Vierma que disfruten de este, de este evento el domingo, eh, que espero que nos acompañe el clima y sobre todo ver a artesanos locales desarrollando su, sus tareas y, y mostrándolo a la sociedad de Vierma que es que es más que importante. Claro, y también aprovechar no de cara a las fiestas capaz de en vez de ir a comprar a otro lado, bueno, apoyar a algún emprendedor local y a, y llenar el digamos eh, a la al arbolito digamos de regalos. Sí, claro, eh Muy, muy bueno lo que decís porque eh, fomentar le damos la mano de obra local y la producción local eh, a la economía eh, de la ciudad le genera y a los emprendedores y a los artesanos le genera un ingreso no solo a ellos y también por ahí fortaleciendo eh, esa actividad logramos que, que este que este marco que se ha generado por parte del municipio que ha acompañado el municipio eh, pueda pueda fortalecer y darle un salto cualitativo a las ventas de, de estos artesanos y, y realmente puedan eh, contribuir a, a su economía familiar eh, de esta manera en, esta, en este marco y este escenario de comercialización que les que, que se le brinda la verdad que, que sería más que interesante que, que la gente también aproveche en las fiestas a, a regalar a hacer un regalo de, eh, producido en la localidad.